Los Grandes Pensadores y Dios. ¿Qué pensaban acerca de Dios las grandes mentes que nos han legado su saber? ¿Su opinión acerca de Dios condicionó su vida? Los Grandes Pensadores y Dios es una serie de entrevistas con el profesor Javier Álvarez Ballesteros, doctor en Filosofía, catedrático de Bachillerato y profesor en la Facultad de Teología Evangélica. Cada semana, en este mismo día y a esta misma hora, presentada por Daniel Baluja, podrás escuchar aquí una nueva entrevista que te descubrirá, de forma amena y sencilla, las inquietudes existenciales de los sabios a lo largo de la historia. Bienvenido, Javier. Pues muchas gracias. Una pregunta inicial que se sale de tema o no, según se vea. ¿La sociedad se mueve según las ideas de los pensadores de cada época? ¿Tienen tanto poder los filósofos?、Eh, a veces sí. Es cierto que, que a veces hay pensadores que marcan con su forma de pensar nuevos caminos a la humanidad. Y eso yo creo que no, que no cabe duda. Podemos poner muchos ejemplos. El propio Sócrates, que con su vida influyó luego en los demás, en Aristóteles, que influyó en Alejandro Magno, y Alejandro Magno cambió el mundo. O sea, ahí vemos una influencia muy clara del pensamiento sobre la vida de la sociedad. Otras veces no tanto, otras veces los, los pensadores lo que tienen es una capacidad de análisis muy grande del mundo en el que están viviendo. Y lamentablemente, en mi opinión, pues aunque resumen muy bien el mundo y, y son capaces de verlo con una claridad que no todos somos capaces, pero se les hace poco caso. Hoy tenemos con nosotros a un francés de origen judío、e、inglés.、Eh, se trata de Henry Berson. Y、uh -huh. algo de lo que él dejó para la historia es: hay. Una realidad, por lo menos, que todos aprendemos desde dentro, por intuición y no por simple análisis. Es nuestra persona en su fluencia a través del tiempo. Es nuestro yo que dura. Háblanos algo de la vida de este personaje que, sinceramente, yo no había oído nunca ni su nombre. Fíjate, pues es uno de esos grandes pensadores que, en su momento, la verdad es que tuvieron muchísimo reconocimiento. Para mí fue una sorpresa encontrarme con él cuando estudié la carrera de, de filosofía, porque en el bachillerato, que antes había e s t u d i a b a dos años filosofía, pues en ninguno de los dos cursos habíamos visto a Bersón, o a mí por lo menos no me sonaba. Y cuando estuve en la facultad, cuando hice la, la carrera de filosofía, la licenciatura, quizá yo creo que fue el filósofo que a mí más me impactó. Es un, me parece un hombre de, de una agudeza, de una profundidad muy, muy grande. Pues efectivamente fue un judío que nace en París en el año 1845. Fue catedrático del Colegio de Francia, que era una institución muy muy prestigiosa en ese momento. Recibe en el 1928 el Premio Nobel de Literatura. Ahí se ve, yo creo, también el reconocimiento, porque era un, un personaje pues, muy valorado. Y muy leído también en, en, su, en su época, en su tiempo. Escribió mucho, sobre todo de filosofía, y murió en el año 1941, cuando los franceses ya, en plena Segunda Guerra Mundial, los franceses ya han sido invadidos por los alemanes y los nazis han entrado en París y van a colocar en Francia un gobierno pro-alemán, pro-nazi en, en ese momento. Y muere ahí, muere justito, prácticamente justito a la entrada. De los, de los nazis en París. El entorno sociocultural, ¿cómo era en ese momento? Pues es una época interesantísima. Desde el punto de vista histórico, pues, tenemos ahí que v a a vivir las dos guerras mundiales. Bueno, una la va a vivir de pleno y la otra pues, va a morir en el transcurso de, de ella. Desde el punto de vista cultural, se producen también fenómenos de, de gran valor. El espíritu que gobierna en esta época. Es lo que se conoce como positivismo. El positivismo, del que ya hemos hablado en algún programa, era un sistema de filosofía, también de un francés que se llamaba Augusto Comte, que lo que defendía es que el conocimiento auténtico, el conocimiento verdadero, el conocimiento genuino, era el conocimiento de la ciencia. Y que todo saber se tenía que amoldar a ese modelo, que era el modelo de la física matemática, que tanto éxito había tenido. Por supuesto,、pues、en los siglos anteriores, en el XVIII y en el XIX. Lo que decía Combe es que la sociedad pasaba por tres etapas, por tres estadios, decía él, sucesivos, y cada uno de ellos superaba la anterior.、Eh, había un primer estado, que era la religión, y la r、pues, explicación l la i i g ó n pues e que se daba era una explicación mitológica, basada en seres sobrenaturales, y esta explicación, según Gerson, era superada por la filosofía. Que explicaba las cosas por medio de conceptos abstractos, sustancia, materia, forma, esas cosas. Y luego llegaba a un estadio que era el estadio científico definitivo, donde se renunciaba a explicar la realidad de las cosas y se explicaban los fenómenos tal y como estos pues, aparecen al ser humano a través del conocimiento de, de la física, el conocimiento de la, de la ciencia. Entonces es muy curioso porque lo que va a decir Bersol es. Justamente lo contrario de esta de este forma de pensar positivista. Él lo que va a defender es que la ciencia no agota toda la verdad. Es más, las verdades que verdaderamente son importantes son las que proporciona la filosofía. Esto, este texto que has leído t ú al principio, esa intuición que nosotros tenemos de las cosas, no desde fuera. Sino la intuición que tenemos desde dentro. Entonces fue un opositor muy grande a ese cientificismo positivista, no a la ciencia, porque no tenía nada en contra de la ciencia. Lo que pasa es que decía que la ciencia no explica toda la verdad. La metafísica, la filosofía, tienen un espacio propio y, por supuesto, también la religión, a la que él dedicó algunos de sus escritos. Y luego también es interesante, muy, yo creo que muy importante. Señalar que es una época en la que están surgiendo ciencias nuevas, ciencias que antes no existían, como por ejemplo la sociología, cuyo padre es el mismo Comte. Este autor positivista intenta hacer una física social que él la va a llamar sociología, que va a tener una estática social y una dinámica social, igual que la mecánica. ¿no? Había una mecánica y una dinámica en la física clásica, pues él también la sociología. Y luego una ciencia también que está. Ahora en sus albores, ya hablaremos de ella en, en algún programa posterior.、Eh, y la psicología se instaura como una ciencia objetiva por medio del estudio de la conciencia. Y este tema, el tema de la conciencia, va a ser un tema fundamental en el pensamiento bersoniano: un análisis de la intimidad, de los procesos de la conciencia, de lo que es la memoria. Todo esto, Versón lo va a analizar con muchísima agudeza, con muchísima profundidad. Esa era más o menos la época, ¿eh? una época de positivismo, de ciencia, de importantes transformaciones en el, en el pensamiento humano. ¿Qué herencia tenemos en la obra de este hombre? Bueno, yo resaltaría, en primer lugar, lo que hemos citado hace un momentito: fue un premio Nobel de Literatura, es decir, era un hombre que escribía. Muy bien, ¿eh? porque un premio Nobel que se lo den a un filósofo, en fin, ya tiene, ya tiene su, su aquel, ¿no? Porque hay filósofos que son tostones a la hora de leer, ¿eh? con perdón de todos los filósofos y también de los oyentes, cuya lectura pues, es una lectura complicada, una lectura difícil, pero en el caso de e v e r s o n pues son obras que, que son agradables para la lectura, además de la profundidad de su pensamiento. También desde el punto de vista literario son interesantes. Bueno, obras que haya escrito muchas, voy a citar algunas que creo que son las más importantes o a mi modo de ver más interesantes. La intuición filosófica, una introducción a la metafísica, porque esto que veíamos de Comte del positivismo, parece que ya la ciencia había anulado la filosofía y la metafísica, él hace una introducción a la metafísica muy interesante. Materia y memoria, que es una obra también apasionante sobre cómo funciona la conciencia. El valor que tiene、eh, nuestra capacidad de recordar la memoria, porque si perdemos memoria, perdemos nuestra propia identidad. La evolución creadora, que es una obra, digamos, de filosofía de la, de la ciencia o de filosofía de la evolución. Y una obra también, ya más tardía, las dos fuentes de la moral y la religión. Pero yo, yo recalcaría de, de la importancia de su obra que sus obras filosóficas. Alcanzaron ediciones que solo fueron conocidas hasta entonces por las novelas. Nadie leía filosofía、eh, en el tiempo de Versón con ese interés y con esa, desde el punto de vista numérico, desde el punto de vista de la cantidad,、eh, con tanta profusión como se leyeron los escritos de b e r s ó n O sea que fue un hombre、mm, tremendamente leído en, en su momento. Entonces, si fue. Muy leído, sí recibió el premio Nobel, lo cual quiere decir que su forma de escribir y lo que decía también llamó la atención. Ahora mismo es un autor casi desconocido o desconocido en general. ¿Por qué? ¿A qué se debe este cambio tan grande? ¿Por qué? Pues, pues porque vivimos en un mundo materialista. Y entonces la filosofía de b e r s ó n no, no va por esos derroteros. Vivimos en un mundo muy centrado en lo que es pragmático, en lo que es utilitario, en lo que tiene un sentido y un valor inmediato. A ver, b e r s ó n defiende una visión evolutiva, pero no materialista de la realidad. Y ahí está el problema. Es decir, Él cree que la materia no lo explica todo. Él habla de, de una realidad originaria. q u e es lo que él denomina el elan vital, que es un aliento, un soplo, una energía creadora que es la que produce toda la realidad. Es decir, la materia no explica el mundo, no es capaz de explicar la vida, no es capaz de explicar el desarrollo de las cosas, sino、eh, que es este otro elan vital, que, que es difícil de, de definir, pero es una fuerza de naturaleza espiritual, no es una fuerza material. Sería Berson. Un defensor o quizá un adelantado de una teoría, el diseño inteligente? Bueno, interesante pregunta. Primero, si me permites, de definimos un poquito el diseño inteligente, esto de lo que estás hablando. Es una teoría, como dices, tiene en la actualidad muchos seguidores, sobre todo en el ámbito cristiano, evangélico, también católico, defendida por Michael b e y William Dembski. Y lo que defiende es que la vida, esta teoría del diseño inteligente, la vida no puede explicarse por el puro azar, por el mero azar, sino que detrás de la vida hay una inteligencia, es decir, hay un diseño que ha ordenado el proceso, porque por sí mismo el azar no es una explicación. ¿Bersun estaría de acuerdo en esto? Pues estaría de acuerdo en que el proceso evolutivo, el proceso de desarrollo de lo real, De toda la que podríamos llamar la creación, no es fruto del mero azar. ¿Por qué? Pues Bersón diría: porque la materia por sí sola no explica nada. Ahora, ¿en qué no estaría de acuerdo Bersón? Por eso tu pregunta me parece una pregunta interesante, pero difícil de contestar con un sí rotundo o un no rotundo. No estaría de acuerdo, fíjate, en la existencia de un plan. No estaría de acuerdo. Justamente, como te diría, en la parte del diseño, no hay un plan. Según Bersón, la evolución no tiene un plan, no tiene un diseño racional previo. Esto para Bersón sería como afirmar que el futuro es imprevisible, que no está, que no está escrito. Lo que él está diciendo, este, esta fuente originaria que rige las cosas no es la materia, sino, dice Bersón, el espíritu. Él dice: la realidad originaria no es la materia n a r i a Sin o un aliento o impulso vital, una gran corriente de energía creadora, cuya característica básica es el incesante fluir que constituye la evolución. Es decir, no hay un diseño previo, sino hay una fuerza, y esta fuerza no es el azar, pero es más que el diseño. O sea, lo que está diciendo b e r s ó n es que la vida es más que el diseño y la vida es más que la inteligencia. En todo caso, entiendo por lo que estás diciendo que atribuye a esta, llamémosle, fuerza sabiduría y poder. Sí, lo que es esta fuerza es, primero, no es materia bruta, porque eso no explica nada. Pero lo que él está diciendo es como que hay dos movimientos en el proceso del desarrollo de la realidad que son inversos. Por un lado, hay un movimiento ascendente de esta fuerza, de esta energía. Espiritual que genera la vida, que busca soluciones, que es ascendente, que es creciente. Y luego, por otro lado, hay una vía descendente, que es la materia, que lo que es es una degradación de la vida. Lo que está diciendo b e r s ó n en suma, porque su filosofía además se llama vitalista, es, es, una, es una forma de pensamiento que tuvo muchas ramificaciones también a principios del siglo XX, finales del XIX también, el vitalismo. Lo que está diciendo es que la vida es más. Que la inteligencia. Es decir, la vida puede producir inteligencia, la vida puede producir diseño, pero la vida no se puede diseñar. Es decir, no puede haber diseño si no hay previamente una vida. Y esto a lo mejor nos puede resultar muy extraño porque esto es filosofía, no es, no es exactamente teología, pero fíjate, el Evangelio dice: En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Cuál es la fuente de la creación? La vida. La luz, la razón. Jesús dice: Yo soy el camino, la verdad y la vida. No yo soy el camino, la verdad y el diseño, o el entendimiento, o la lógica, la vida. ¿Por qué? Porque la vida puede producir inteligencia. Ahora, ¿la inteligencia sola, el pensamiento solo, la lógica sola puede producir la vida? Dice Beso: No, la vida es más, la vida es más. Algo muchísimo más grande que el pensamiento. Esa plenitud de la palabra vida es la que le maravilla, la que le hechiza, por decirlo de alguna manera, a Bersón. Entonces, la vida es algo que el pensamiento no puede agarrar de todo, porque es la fuente originaria de la que brota todo, incluso el pensamiento. Entonces, podemos、sí. elaborar, sintetizar una idea central de lo que、mm -hmm. pensaba Bersón, de lo que quería comunicar Bersón. Porque era para él lo esencial, lo central, ¿podemos describirlo? Sí, quizás nos ayude a entender un poquito también esto que comentábamos en las preguntas anteriores acerca de esto de la evolución creadora y todo eso. Bueno, a ver si lo puedo resumir. La idea principal es que hay una diferencia en el conocimiento humano. Esto es, hay Dos formas de conocer. El, el ser humano conoce de dos maneras. Por un lado está el conocimiento intelectual. El conocimiento intelectual es un tipo de conocimiento que es el de la ciencia, que es un conocimiento que se queda en el exterior de las cosas, que esquematiza, que busca、eh, a través de los conceptos elaborar unas leyes generales que le, le sirvan para manejarse en la vida, que tengan utilidad. O sea, lo que busca la ciencia es la utilidad. Es el saber, dice Bersón, del h o m o Faber, del hombre que hace. Entonces, para hacer cosas necesita conceptos, esquemas, ciencia. Entonces, esa es una forma de conocimiento. El conocimiento intelectual que está genial, que es absolutamente maravilloso por su utilidad, porque sin la ciencia, en fin, estaríamos en otro,、eh, en otro estado de cosas. Pero luego, junto con este conocimiento científico, está el conocimiento intuitivo. Y el conocimiento intuitivo para Bersón. Es aquel conocimiento que no mira las cosas desde fuera, sino es un conocimiento que intenta penetrar a las cosas desde el interior. Captar la individualidad inexpresable de la vida. Es decir, mirar un árbol, no, no hacer biología, sino quedarse contemplando un árbol concreto del, del jardín. Cuando vas paseando, no intentar buscar una ley general que explique todo, sino sencillamente penetrar con esa inteligencia intuitiva en la realidad de las cosas. Y esto es lo característico, dice Bersón, del Homo Sapiens. El Homo Sapiens es sapiens porque filosofa. Y esa filosofía siempre tiene un punto de partida en la intuición. Bersón fue un hombre que acercó también mucho la poesía a la, a la filosofía. Entonces, estas dos formas de conocimiento están en la base de la forma de entender el mundo y también comprenderlas es poder acercarnos un poco a la filosofía de b e r s ó n A ver si lo explico con un ejemplo, que normalmente esto se entiende mejor así. Fíjate, el conocimiento intelectual es el que ve las cosas desde fuera, el conocimiento intuitivo desde dentro. Imagina. Por ejemplo, que vemos una persona caerse en la calle. Una cosa es observar a esa persona pues, como un hecho físico, ver pues, que se ha tropezado, que se ha caído, cuáles son las leyes de la física que dirigen su. Y otra cosa es ponerse en el lugar de esa persona. Intentar vivir de alguna forma lo que vive esa persona. O una ciudad, una ciudad.、Eh, tú y yo hemos ido alguna vez a Santiago de Compostela, ¿verdad? Por poner cualquier otra ciudad, porque hay muchísimas ciudades, ¿no? Pero, ¿qué distinto es el conocimiento que uno tiene cuando conoce una ciudad, por ejemplo, a través de fotografías? Tú le das a una persona un montón de fotografías de la ciudad de Santiago de Compostela, y esa persona puede tener un conocimiento de cómo son las calles, de cómo es la ciudad, un conocimiento bastante objetivo, bastante científico. Pero, pero eso es distinto de estar en Santiago de Compostela. Hay una diferencia, ¿verdad?、Uh -huh. Y eso es, ese estar penetrado de las cosas y en las cosas es lo que nos proporciona esta forma del conocimiento que también tiene el ser humano. No verlas desde fuera, sino intentar penetrar en la realidad desde dentro, que en suma es la labor de la metafísica para, para v e r s o l y de la filosofía en general. Cuentan que, que Bergson, en una cierta altura, de, ya siendo conocido y famoso, que mantuvo una polémica importante con Einstein, padre de la teoría de la relatividad. ¿En qué consistió ese enfrentamiento entre dos colosos de la ciencia y de la filosofía? ¿En qué consistió? Bueno, pues parece que el, el enfrentamiento se produjo. En una conferencia, aunque ya tiene pues, su, sus raíces en, la, en el pasado de estos dos personajes tan importantes. Por cierto, una nota curiosa: los dos judíos, ¿eh? tanto Bersón como, como Einstein. Bersón, al estudiar la conciencia y la memoria, ha dado también mucho valor al estudio del tiempo. Entonces, el tiempo es una realidad o un aspecto muy, muy importante para Bersón de la conciencia humana. Entonces, en aquella famosa conferencia, Einstein estaba explicando algunos aspectos de la teoría relativista. Que bueno, le dedicaremos algún programa también al, al amigo Einstein. Lo que va a decir Einstein en relación al tiempo es que no existe un tiempo absoluto. Que el tiempo es una magnitud física que está muy ligada al espacio. Y que el tiempo, al no ser absoluto, es un tiempo relativo. ¿Relativo a qué? Pues relativo a la velocidad. Es una cosa curiosa. A ver si lo. Con un ejemplo también, igual que la pregunta anterior, con un ejemplo intentamos explicarlo. Mira, imagina que nosotros pudiéramos ahora hacer un viaje muy rápido, casi casi a la velocidad de la luz. Tú coges ahora mismo, te montas en una nave, mientras estamos haciendo el programa y yo estoy hablando aquí de, estos, de estas cosas tan raras, tú te montas en una nave espacial que va casi a la velocidad de la luz y en dos minutos vas a hacer un viaje de ida y vuelta,、eh, yo qué sé, pues en dirección a Marte. Te vas y vuelves y yo sigo hablando, ¿no? Mientras tanto, ¿qué es lo que va a pasar cuando tú vuelvas, pasados dos minutos de tu viaje? Pues te encontrarás que el programa ya ha terminado y que yo soy ya muchísimo más viejecito que lo que soy en la actualidad. Es decir, para ti el tiempo, según Einstein, habrá pasado muy lentamente porque ibas a e r una velocidad muy rápida. Y sin embargo, yo que no voy a esa velocidad, el tiempo hubiese pasado. Mucho í s i m más lentamente, y yo ya, pues, ya sería una persona más m a y o r e l caso es que,、pues、de, al terminar la conferencia, Bersón intervino y le dijo que el tiempo no es solamente eso, que lo que producían los físicos era una especie de espacialización del tiempo, de medir el tiempo pues, con categorías físicas, que no está mal, pero Bersón dice: el tiempo es, es algo más que eso, el tiempo es una. Vivencia de la duración interior, no es lo que miden los relojes, aunque estos relojes vayan a una velocidad muy grande, total. Que Einstein le, conte le contestó a su intervención, ni corto ni perezoso, le dijo: A ver, el tiempo de los filósofos, dijo Einstein, no existe. Y entonces, b e r s ó n en contrapartida a esa respuesta, pues、eh, escribió también alguna obra acerca de, de, la, de la duración. Y en fin, como para decirle: mire, el tiempo de los filósofos a lo mejor no existe, pero el de los físicos, ¿dónde está? ¿Quién ha cogido el tiempo? ¿Quién tiene la potestad para entender el tiempo? ¿Qué、uh -huh. es eso del tiempo? Un gran problema filosófico que nos.、Eh, hoy excede nuestro tiempo, por supuesto, y hoy un programa y miles de programas podemos estar hablando de esta. Cuestión, n ¿Qué pensaba Berson de la fe, de la religión? Me gusta más decir la fe. Bueno, él escribió una obra que, que llevaba por título Las dos fuentes de la moral y la religión, aunque también podemos poner las dos fuentes de la moral y de la fe, no, no sería incompatible. Entonces, él dice que hay dos raíces, dos fuentes de las que brota la moral y la religión. Habla de una moral cerrada. Que es una moral que tiene como fundamento la solidaridad del grupo, es decir, la necesidad de que al vivir en sociedad tenemos que tener unas, unas normas coercitivas para que no haga cada uno lo que le dé la gana, porque si no esto sería una locura. A esta moralidad cerrada corresponde una religión estática, cuyo fundamento es el temor, o sea, hay que obedecer las leyes divinas por temor a tener un castigo. Van En paralelo, y estas dos formas de, de moral y de religión van, suelen ir juntas. Y luego, frente a estas fuentes, entiende Bersón que hay otra fuente de la moral que él llama la moral abierta, que se basa no tanto en el temor o en la imposición, sino en la libertad y el amor. A esta moral abierta corresponde una religión dinámica. Es la religión de las almas que se dejan penetrar por ese contacto personal con lo divino. Hoy diríamos, aquellos que tienen con Dios no una relación puramente moral, sino de obediencia, ¿no? sino una relación de amor, una relación personal. Y que la encontró precisamente Bersón, encontró grandes ejemplos de esto precisamente en los místicos, los místicos cristianos, de esta religión, religiosidad de, o de esta fe viva, esta fe que conoce desde el interior, como hablábamos antes. No desde el exterior, sino que intenta conocer a Dios desde la relación íntima, desde la relación personal. Es decir, que es evidente que a este gran pensador podríamos calificarlo como un estudioso de la interioridad. ¿En eso entraba Dios también? Sin duda alguna, me gusta mucho c ó m o lo has definido. Es un pensador de la interioridad, como fue, por ejemplo, San Agustín y otros, otros que han descartes. Otros que han intentado、pues、eso, penetrar en la interioridad del alma humana. Y por supuesto, claro, también los místicos. Él escribe: los que me han iluminado son los grandes místicos, como Santa Teresa y San Juan de la Cruz. Estas almas singulares, privilegiadas. Hay en ellas, lo repito, un privilegio, una gracia. Los grandes místicos me han traído la revelación de lo que yo había buscado a través de la evolución vital. O sea, al final, toda su filosofía. Todo ese intento de explicar, eh, eh, no, al final encuentra en la mística de Teresa de Jesús y de San Juan de la Cruz eso que él había estado buscando antes. A mí me recuerda mucho a, a San Agustín. La convergencia sorprendente de sus testimonios no se puede explicar más que por la existencia de lo que ellos han percibido. Estos, son, estos hombres y mujeres vieron algo real. Este es el valor filosófico del misticismo auténtico. Él nos permite abordar experimentalmente, que es lo que le interesa al sol, la existencia y la naturaleza del Dios. Es decir, ese contacto íntimo y personal con Dios. Entonces, él dice, bueno, por lo menos en su biografía aparece algo: los temas principales de estudio son Dios y el ser humano como ser libre y responsable que se crea a sí mismo y al hacerlo crea el sentido d a vida. De las cosas. Yo creo que eso está bastante cerca de lo que tú estabas diciendo ahora. Sí, pensamos, ya te digo, a mí me recuerda mucho a Agustín Dipona. Agustín Dipona de decía: hay dos cosas que quiero conocer: a Dios, es decir, quién es Él, quién es ese absoluto, quién es ese total, último y explicador y que da sentido a todas las cosas: quién es Dios y quién soy yo y el alma humana. Esto es lo que dice Agustín en los soliloquios. los s l o q u i o n los、eh, pensamientos reflexivos mirando hacia adentro de sí mismo. ¿Qué es realmente lo importante? lo verdaderamente importante es saber quién es Dios y quién soy yo en relación a Él. ¿Qué es lo que, lo, que estás,、eh, lo que estamos señalando también del pensamiento de Versón? Dinos algo para leer. Quizá La Evolución Creadora pueda ser un, un libro sugerente para que quiera conocer el pensamiento de Versón. Muchas gracias, Javier, por tu tiempo y por acercarnos al pensamiento de los grandes pensadores. Pues gracias a ti por la posibilidad que me das de hacerlo. Los grandes pensadores y Dios se despide hasta la próxima semana, el mismo día y a la misma hora, cuando podrás escuchar aquí una nueva e interesante entrevista con Javier Álvarez Ballesteros, q u e nos acercará una vez más a las biografías íntimas de figuras destacadas de la historia.